Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Buenos días Alicante, muy buenos días Alicantinos, bienvenidos un viernes más a Tertulias Alicantinas, bienvenidos un viernes más a Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de descapacitados en España. Nos estáis escuchando en el 91.4 del FM de Alicante, también en nuestra página web www.hoirradio.es. Yo soy David Rubio, el que les habla, y me acompaña en la técnica mi querido Jaime Martín. Llegamos al final de esta aventura, llegamos al final de esta temporada, hoy va a ser el último programa, tenemos las hogueras por delante y en las hogueras yo soy el primero que se dispersa, así que hoy se acaban estas tertulias alicantinas, esta aventura que empezó ya en noviembre, si no recuerdo mal, con las entrevistas y con nuestro primer programa en enero. Y bueno, para ello, pues como siempre, vamos a hablar de temas de actualidad, hablaremos de el, el tema del barco de acuarios, de los inmigrantes que han venido, también de temas de política autonómica, local e internacional. En nuestra sección de historia también hablaremos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de la historia de nuestras queridas fiestas, de las hogueras de San Juan y en, en la sección de cine de la película basada en hechos reales. Y hoy nos acompañan nuestras últimas dos invitadas de, de la temporada, últimas que no nuevas, porque ambas repiten ya de, de varios programas anteriores, eh, representando a eh, OPID, coordinadora eh, de la Comunidad Valenciana de UPID, Manoli Nicolás. Muy buenos días. Buenos días, David. Encantada de estar aquí. Y concejala, no escrita de Alicante, Nerea Belmonte. Muy buenas, Nerea. Muy buenas, David. Pues empezamos. Vamos al lío ya, si os parece. Bueno, pues eh, semana intensa, ¿eh? <ríe> semana bastante intensa. A todos los niveles, ¿no? Eh, hemos visto esta semana como el Supremo ratificaba la, la condena de Iñaki Urgandarín. Se la rebajaba un poquito, pero bueno, a fin de cuentas se la ha ratificado. Es el primer miembro de la familia real ¿no? que, que, es condenado, ¿no? Por, que es condenado a la cárcel. Cinco años y pico, ¿no? si no recuerdo mal, lo que, lo que le ha caído. En fin, ya sé que no es un que es un miembro postizo, que no es miembro de sangre de la familia real, pero no deja de ser histórico ¿no? para, para una casa real ¿no? y para España que, que se condena un miembro de la familia real. También hemos visto cómo hemos tenido al ministro más fugaz de la historia de la democracia española, a Maxi Muerta, ¿no? el ministro de Cultura, que ha dimitido solo una semana después de, de su nombramiento. Y bueno, en realidad de lo que está hablando todo el mundo en España, no nos vamos a engañar, es de lo de Lopetegui, ¿no? Hasta la selección española ha saltado por los aires esta semana y nos hemos quedado sin, sin seleccionador. No sé si queréis comentar algo de lo de Lopetegui, se va un poco de la temática de este programa, pero yo estoy alucinado ¿no? de, de cómo... ...de cómo en España somos capaces de... ...viniendo de una buena tónica, ¿no?, de la selección... ...que teníamos bastantes posibilidades, ¿no?, en este Mundial... De, ...de estallar todo por los aires, ¿no?, dos días antes... ...entonces, ¿estamos un poco locos en este país o qué nos pasa? Pues que se hacen mal las cosas, directamente... ...porque, en fin, yo no soy muy futbolera... ...pero, pero cuando juega la selección española... ...soy la primera que está delante de la tele animando... Uh -huh. y, ...y la noticia, uh -huh. sin saber mucho de fondo y demás pero sí me ha sorprendido, lo que pasa es que eh, mirando solo en la superficie creo que, que las cosas se han hecho muy mal mal, sí, ¿no? no, qué desde necesidad de... había de el Madrid, Sí, fin, sí, todo, ¿no? el, el, todo el, el Madrid líder, ¿no? lo anuncia antes del Mundial, ya provocando un problema y luego el presidente de la Federación apaga el problema, apaga el fuego con gasolina, ¿no? De, de sentenciándole dos días antes de que empiece el Mundial. Sí, en fin. sí. Bueno, si no ganamos, pues habrá quien echarle las culpas. Sí, desde, ¿no? desde luego, Eso, lo único que le, lo único que nos sal, que salva de responsabilidades es que ganemos, pero claro, es que ganar un Mundial no es aparte parte, lo hemos conseguido una vez en 80 años. Sí, sí, no, y en el anterior Mundial es mejor ni acordarse sí, de lo que pasó, estabilidad, ¿sabes? No, sí, no con este sí. caos. Al final, yo creo que es un problema de que incluso en el fútbol se reflejan los valores ¿no? de la sociedad. Y yo creo que en España hay un problema de falta de respeto a las instituciones ¿no? uh -huh. y, y a lo que representa el país eh, y, y la nación en eh, cualquiera de sus órganos. Podemos hablar de órganos deportivos, podemos hablar de órganos políticos, eh, representativos, pero al final vemos lo de Dangarín, vemos lo de Lopetegui, lo que estamos viendo es una falta de respeto de personas individuales uh -huh. hacia eh, la comunidad o hacia la institución sí. en cualquiera de sus órganos. Y no actuar pensando en el bien común, actuar directamente pensando en sus egos. Sí, sí, y, en, y a través de calentones y de ataques de cuernos, en fin. Y bueno, también ha habido, ha sido una semana, también ha habido lío en Alicante, como no, vaya novedad, ¿no?, en este caso por, por el tema, ¿no?, de que varios partidos de la oposición han acusado al PP de actuar... Eh, de intentar comprar el voto de la concejala no escrita Nerea Belmonte, ¿no? Con un asesor, supuesto asesor vinculado. Precisamente hoy Nerea está aquí, así que luego te preguntaré por, por este tema. Pregunta lo que quieras. Pero no obstante, sí, sí, luego hablaremos, por supuesto. Pero me gustaría, fíjate, me gustaría empezar este programa hablando de, de algo que para mí es bastante más importante que Jordan que Lopetéx y que asesores, ¿no? Hablando de personas mucho más anónimas y que les lo están pasando muchísimo peor, ¿no? Que, que todas estas personas, ¿no? Que, que, bueno, que tanto dinero tienen, que pueden defender que tienen ayuda legal, que tienen todos los derechos ¿no? eh, como ciudadanos españoles que son. Me estoy refiriendo evidentemente a los inmigrantes que iban en el barco Acuarios, ¿no? eh, inmigrantes de los cuales hemos sabido esta semana que algunos van a venir a Alicante, ¿no? concretamente el, el, tanto el gobierno como el ayuntamiento ha anunciado recientemente, creo que lo anunció ayer o antes de ayer, que eh, los, todos aquellos menores de edad, que iban solos en el barco, que no iban acompañados por ningún adulto, van a venir a Alicante, son más de un centenar, no estamos hablando de pocos, estamos hablando de, de un grupo de, de más de 600 inmigrantes, ¿no? los que salieron de, de Libia ¿no? en el barco que naufragó y fueron rescatados por, por el Aquarius, que por cierto, el Aquarius hay que decirlo, es un barco fletado por dos ONGs, por la ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, que yo creo que son los auténticos héroes ¿no? de, de esta película, Y bueno, pues eh, en, se han coordinado, ¿no? parece que el, las distintas administraciones españolas, tanto el gobierno, el ahora nuevo gobierno de Pedro Sánchez, como el gobierno de la Generalitat, ¿no? como el, el, el gobierno de, de aquí, ¿no? de, local de, de Alicante, y parece que vamos a coger a, 100, a más de 100 chiquillos en, en Alicante, los vamos a, a meter en el albergue de la Florida, el que popularmente se conoce como albergue de José Antonio, ¿no? porque fue allí donde, donde estuvo preso José Antonio Primo de Rivera, en la guerra civil, Y bueno, eh, en fin, parece que, que es, va a haber un final más o menos feliz, o al menos por lo menos que estos chicos no, no los van a dejar abandonados en el Mediterráneo, ¿no? que sí que van a tener un sitio donde, donde poder estar, ¿no? al menos. En fin, os, eh, os quiero preguntar un poco qué, qué opináis de este tema y si sois optimistas de cara a que, a que todas estas personas puedan tener un, realmente un futuro. Por delante, me empiezo por ti, Manuel. Pues mira, eh, a mí me parece un problema muy, muy grave. Muy grave y además, eh, bueno, aquí en Alicante efectivamente yo también lo que lo que he estado leyendo y viendo es que van a llegar 100 unos 100 menores de edad que mm. eh, bueno habrá que ver cómo saben que son menores de edad o en fin no lo sé porque ni sí, que he visto lo, algún bebé eh, en brazos de tratamente Pero bueno, eh, esto ya es el final de, del drama, porque realmente el drama es que, que en las costas de Libia naufrague un barco mm. y tengan que traerlo hasta España, porque el resto de Europa sí, sí, sí. Eh, da la espalda. Luego Entonces, creo, quiero preguntaros por eso, ¿eh? porque es preocupante. Me sí. parece gravísimo esa falta de coordinación. Aquí en España tenemos fama de Quijote. Nosotros los primeros, eh, no lo veo mal, eh, lo que pasa es que... que los propios médicos sin fronteras los del barco están diciendo que es una travesía muy larga mm. para esa gente que no está en condiciones que no van del crucero sí, sí, sí, que sí. es gente que lo ha pasado muy mal lo lógico Entonces, sería que fueran, desembarcaran en Italia pero es que en Italia se han negado sí, a sí no, en el primer puerto en que el, el, se, se es ese, acoger, es el que pudieran ¿no? acoger no sí, yo voy en la tabarquera y veo a gente que se está ahogando uh -huh. lo subo y, y, y en el primer puerto que vea, le, les echamos una mano ¿no? Uh -huh. aquí se están lavando las manos eh, en la comunidad valenciana bueno, hemos levantado la mano, hemos dicho, sí, nosotros Eh, ahora hay que gestionar eso, porque también lo del estatus de refugiados y demás, eh, pues ya ha dicho el nuevo ministro que, que de eso nada, que se va a, a tratar caso por caso, habrá quien se repatrie, habrá quien, quien se le dé un estatus, habrá quien se le dé otro, en fin, que la justicia va a tratar caso por caso. A mí eso eh, me parece coherente, uh -huh. me parece coherente. El hacer las cosas eh, sin pensar o pensando en, en los votos, que en realidad es lo que, lo que me parece. Somos más solidarios que nadie, sí, y, y me parece fenomenal, creo que... Pero, pero el fondo del problema, primero es Europa y después es el mundo, <risa> en general. Es, estamos viviendo, eh, tú has dicho, una semana muy intensa, ¿no? Unos meses muy intensos, porque eh, desde... Eh, lo que pasa en, en Alicante, que casi queda como una especie de salsa rosa al lado de los problemas tan grandes que, que estamos viviendo... Que, que realmente, no, no sé si es, hay veces que digo, mira, de verdad que descubran vida inteligente en otros planetas porque me largo, porque en este no lo hay, de verdad que, que, que esa falta de solidaridad, ese pensar, uh -huh. eh, luego, como hablaremos de lo del G7, hoy lo de Trump con, con lo del aceite, los aranceles, en fin, uh -huh. es un, un mirarse al ombligo y es que… Eh, O salimos todos o aquí no va, no va a salir nadie adelante. Entonces, eh, Europa, si realmente yo soy europeísta convencida, pero si, si Europa eh, no toma las riendas en serio, pone medidas serias y las hace eh, efectivas, mmm, tenemos un problema, porque Italia ha pasado de todo, sí, directamente. Sí, sí. Yo, fíjate, por buscar algo optimista ¿no? a, a todo este tema, ¿no? que desde luego eh, es un tema que abarca muchas desgracias humanas, ¿no? estamos hablando de que mueren más de 3.000 personas ¿no? en el Mediterráneo cada año. Creo que es un buen ejemplo político que administraciones de distintos color, de distinto color, ¿no? como han podido ser el gobierno de Pedro Sánchez, el, el gobierno de Mónica Otra y Chimo Puig, ¿no? El bueno, son del mismo color, ¿eh? Y, no, ya, el Ayuntamiento de Alicante, en este caso, sí. que es del PP, ¿no? que se hayan puesto de acuerdo y hayan coordinado para acoger, y, y cada cada uno acoger, un número ¿no? de, de, de inmigrantes que venían en este barco. De hecho, también el Ayuntamiento de Valencia, el de Madrid el de Barcelona también se han ofrecido en la provincia de Alicante, si no recuerdo mal, han sido ocho ayuntamientos los que se han ofrecido. En fin, en Nerea, yo creo que esto es un buen ejemplo ¿no? de administración, de coordinación administrativa ¿no? y quiero pensar que puede cundir este ejemplo en, en el futuro. Por supuesto, a mí me parece un ejemplo excelente ¿no? de que al final eh, lo que tiene que estar por delante de todo y de todos los colores políticos son las personas. Y en este caso, salvar vidas no puede tener un color político. Eh, cierto es que... Este proyecto de coordinación se lleva, se lleva poniendo en marcha desde que empezó la crisis de los refugiados, o sea, mm. ya en 2015, cuando, cuando se, eh, después de las elecciones se comenzó a, a preparar la Generalitat Valenciana y a coordinar con, las distintas, con los distintos ayuntamientos. Eh, para, en el caso de que España pudiese acoger eh, refugiados, ver cómo se iban a acoger. Es decir, no, esto no es una improvisación, esto no es algo que, que aparece de la nada, sino que ha sido una respuesta eh, del gobierno valenciano eh, con un proyecto por detrás que lleva, pues, pues ya te digo, tres años uh -huh. esperando... Esa acogida de refugiados que en realidad se tendría que haber dado en 2015 eh, y no se, llegó, no se llegó a dar. Sí, no, además ningún país en Europa cumplió las cuotas que acuerdan en la Unión Europea, España tampoco. Y precisamente os quiero preguntar por esto, porque ahora mismo Italia tiene un gobierno todavía más antimigración que, que el anterior, ¿no? que los que hemos tenido en Europa. Un gobierno liderado por los dos partidos, como son la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas, que rayan los xenófobos en muchos casos. Y de hecho, esta semana veíamos a, a Mateo Salvini, ¿no? Veíamos al nuevo ministro del interior de, de Italia eh, vender esto como un éxito, de que nos habían eh, echado los, los inmigrantes a nosotros y de que ahora las fronteras en Italia son mucho más seguras y de que están protegiendo Italia y tal. Claro, yo soy el primero que, que también me enorgullece que, que España sea solidario, ¿no? Y que España acojamos a eh, estas personas, ¿no? Que están viviendo un drama personal. Pero ¿se va a convertir esto en costumbre de que tenemos que eh, cumplir con la cuota de España y también con la de Italia? Porque eso ya no me hace ninguna gracia. Creo que Italia debe también de apoquinar, Italia también debe de, de cumplir ¿no? sus cuotas. ¿Qué podemos hacer? A ver, en primer lugar, tampoco podemos hablar de una España solidaria al 100% y darnos no, palmadas no, no, en luego, el pecho. No. Teniendo, la teniendo, nuestra, teniendo las, las, las vallas en Melilla, mm. ¿vale? O sea, eh, eso es así de claro. Nosotros estamos violando el derecho internacional. Uh -huh. con esas vallas. Igual que Italia está violando el derecho internacional, no dejando que los eh, inmigrantes o los refugiados lleguen a sus puertos. Sí, sí, sí. Y estamos, podemos hablar de política, podemos hablar de ética, moralidad o de, de valores, pero también tenemos que hablar de legalidad. Y actualmente o sea, Europa está incumpliendo uh -huh. y nosotros como España, Italia como Italia, está incumpliendo con el derecho internacional. Entonces, claro, culpar a otro país, decir, oye, es que tú no estás cumpliendo, cuando nosotros tampoco cumplimos, va a ser muy complicado. Mm. Va a ser muy complicado y nos estamos metiendo en un problema, yo creo que grave. T tienes toda la razón, lo que pasa es que sí que hay una diferencia bastante importante, ¿no? que antes incumplíamos con el derecho internacional, pero lo escondíamos, intentábamos que no se supiera. <risa> en cambio, Italia ahora está presumiendo de ello. Es que los, los, los dirigentes italianos están en, en, haciendo política de esto ¿no? y diciéndole a sus, a sus ciudadanos que no lo están cumpliendo porque no quieren cumplirlo. Entonces, claro, eh, si ya antes, cuando pre cuando fingíamos que lo cumplíamos, ya se estaba incumpliendo, si directamente ni mostramos ni un mínimo, o otros países no muestran ni un mínimo de, de voluntad política, igual que sí que, os decía antes que era optimista con que las administraciones se coordinen y tal, en este caso soy bastante más pesimista, ¿no? porque si vamos a, a meternos ahora en una ola antimigración, una ola xenófoga en Europa y tal, toda esta gente que va, va a ser de toda esta gente. Que eso no es nuevo. Claro, la anti o la anti-inmigración no es nueva pero, no, Podemos... pero, pero no llegaban a gobernar Nerea y pues ahora están gobernando en Hungría Eran oposición en Hungría gobernaban sí, mm. en Francia eh, Francia, sigue, punto, sí. sigue, Francia sigue en estado de excepción o de emergencia ¿eh? Mm. ¿y por qué fue eso? ¿por una guerra? por... no, no, no. eso fue por una campaña anti-inmigración brutal sí, sí, por el tema o sea, de los atentados que sufrieron aprovecharon eso aprovecharon eso, eso, sí. eso. ¿qué hicieron? o sea cerraron fronteras eh, de cara a los inmigrantes mm. Y es así, y eso se está viviendo en Francia todos los días, es decir, no es algo nuevo lo que estamos sufriendo. Pero lo que pasa es que eh, Europa como conjunto se tiene que plantear eh, qué actitud tomar frente a estas actitudes de los diferentes países contra los inmigrantes y sobre todo contra el derecho internacional, contra los derechos humanos, contra la Convención de Ginebra, contra las propias directivas europeas. Es que se están incumpliendo las directivas europeas. Sí, sí, sí. O sea, estamos violando nuestras propias leyes y presumiendo de ello. Mientras Europa, como conjunto, no se ponga firme, rechace, condene e incluso penalice esas conductas, Pues aquí seguiremos cada uno haciendo lo que nos dé la gana. Yo hecho de menos sanciones en este tipo de, por este tipo de cosas. He hecho de menos sanciones desde Bruselas, es verdad, porque de hecho tú hablabas de Hungría, ¿no? Orbán lleva, el presidente, el primer ministro de Hungría, lleva años y años incumpliendo este tipo de cosas e incluso yo diría que se está empezando a cargar la democracia de Hungría. Está convirtiendo esto en un, en un estado de vasallaje. Lo último que, que he oído que quería hacer era cargarse las elecciones locales, directamente elegir a los alcaldes. La Unión Europea no dice nada. Es un país miembro. Esto no está pasando en Venezuela, en Rusia o en Corea del Norte. Está pasando en un país miembro. ¿Por qué Europa no reacciona ante este tipo de, de, de actitudes caudillescas? No lo sé. Igual le faltan instrumentos para, para ejecutar eh, esas leyes porque evidentemente se, se están incumpliendo. Y, y el problema, ya te digo, es de todos. Es que aquí nadie hace caso. Nos, como decía Nerea, nos damos golpe de pecho porque somos muy solidarios, mm. pero, pero no estamos cumpliendo con lo, con lo que deberíamos. Y, y después, eh, efectivamente, es un problema que viene eh, desde el 2015, Yo desde que era pequeña casi, eh, estoy viendo eh, cómo vienen los inmigrantes eh, ilegales, eh. estamos uh -huh. hablando de, de ilegales, pero, pero luego, una vez aquí, eh, hay que ver qué, qué se hace con ellos, tanto aquí como en los países de origen. Porque eh, si los problemas que, que tienen en sus países también desaparecieran, ellos no tendrían que emigrar. Y ahí llevamos vamos a, a un orden a nivel mundial. ¿Por la gente tiene que... Que irse de sus países. Después aquí eh, lo que es el, la xenofobia está creciendo. Yo uh -huh. recibo mensajes, bueno, los ves en Twitter y demás que dices, madre mía, los españoles sí. primero, los españoles primero. Sí, sí. Eh, unos mensajes que de verdad eh, sí, a mí da, da, me, me da miedo, da miedo, miedo, sí, da de miedo por decir, vamos a ver, eh, que son personas, que estamos hablando de personas. Vamos a poner soluciones. Uh -huh. No, sí, sí que es verdad que en las épocas de crisis económica estas actitudes se suelen multiplicar. Sí, quiero yo pensar que cuando la economía vuelva a ir de verdad bien, no esta recuperación de la que nos hablan, sino una de verdad, quiero yo pensar que, que, bueno, que, que la gente volveremos otra vez a ser un poquito más solidarios y tal, ¿no? y que esto es una cosa eventual. Sí, pero es que eh, el que nosotros no estemos bien no es culpa de estos 600 sí, sí, personas supuesto, que están en el mar. Supuesto. Es de los políticos que tenemos, es de la gestión que hacen a nivel local, municipal, nacional y europeo. O sea Que, que es que el problema es tan grave que reducirlo a 600 personas que vamos mm. a coger eh, me parece mm, no querer poner el foco eh, donde realmente mm. está el problema. Y yo me gustaría también eh, hacer un pequeño reconocimiento a, a todos los que trabajan en el salvamento marítimo en España, porque aunque mucha gente no lo sepa, España es el, normalmente el país del Mediterráneo que más eh, embarcaciones de estas que naufragan salva. ¿no? Y de hecho yo tengo un, un amigo ¿no? que trabaja en, aquí en, en el salvamento marítimo de Alicante y cada dos por tres me cuenta de que encuentran pateras y tal, ¿no? y las rescatan y bueno... Y creo que España actúa bastante bien. Es verdad que normalmente en los casos que no son de 600 personas, sino que son de pateras, donde pueden haber 50 o 60, pues no salen tanto por la tele. ¿no? Pero no obstante, eso no significa que no pase. ¿no? Y, y sí que es verdad que en el Mediterráneo, como estábamos contando, hay más de 3.000 muertos al año. Pero lo que es la costa de España y tal, creo que es la que más decentemente funciona. El tema de salvamento marítimo y tal. Y eso es algo que oye, hay que reconocérselo ¿no? a, a todos los profesionales que trabajan en esto. En fin, vamos a ver si todo sobre este tema se, se soluciona un poco más, que las, las cifras son terribles, ¿eh? Sí, sí, es además es que Jardín, ¿eh? estamos hablando de Europa, pero es mm. que tenemos el norte de África, mm. que a través de la ONU también se podría eh, llegar a acuerdos con ellos, ¿no? De decir, mm. bueno, somos europeos, nosotros los vamos a salvar, ¿no? Esa gente hay que salvarla, no podemos dejar que se ahoguen mm. en mitad del mar. Entonces, además es que es un final, problema de todos. Este, este, el otro día estuve por curiosidad, ¿no?, mirando a ver quiénes eran las personas, ¿no?, que estaban dentro, porque detrás de cada caso hay una persona, ¿no? no son libios, ni mucho menos, es que eh, hay gente de todas partes, aquí de, de, de, hay gente de Afganistán, de, de sitios tan lejanos como Pakistán y tal, que claro, eh, se cogen un viaducto a Libia, ¿no? pagando a intermediarios a mafiosos locales o lo que sea, tal, para llegar a Libia, y, y el plan es, a partir de Libia, intentar llegar al primer, al primer mundo, ¿no? a la Unión Europea. Entonces, claro, no es un problema que se reduzca bueno, pues hacemos un pacto con Libia y tal, no, es que eh, había más de 30 o 40 nacionalidades ¿no? en, en, en este barco, en ¿no? este barco de 600 personas que no fueron... En fin de todas formas yo creo que es importante no hablar solamente de números cuando dejamos de hablar de números en nacionalidades y realmente vemos a las personas que detrás yo creo que es cuando nace nuestro lado más humano porque es cuando mm. nos damos cuenta de que no hay, no hay, no hay no hay no hay no hay diferencias no mm. yo tengo un, un amigo un refugiado ahora en francia este chico es afgano y Y es un chico pues que ríe, que canta, que baila, sí, sí. como a todo el mundo, ovejas. habla tropecientos idiomas y lo único que quiere por ejemplo en Francia es trabajar mm. ¿no? Y, sí, sí. y está acogido allí pues haciendo temas de agricultura y, y no, no le dan los papeles para trabajar y es un chico joven que lo único que quiere es trabajar y traerse a su familia, ¿no? este mm. pues, chico le han matado al padre, eh, los talibanes han ido y como él se fugó por mm. no enrolarse con los talibanes le han degollado a su hermano pequeño, Ostras. quiero decir. Y es uno, es uno, es uno pero de, como mires, ¿no? Sí, sí, Todos sí, podremos sí. contar ejemplos, pero decir, cuando los conoces, de verdad, ves que son personas normales, dices, hostia, ¿qué pasaría sí. si en mi familia matasen a mi padre, degollasen a mi hermana? Sí. Ahí entiendes los problemas y yo creo que toda la gente que tiene tanta xenofobia, tantos prejuicios, yo creo que en cuanto les quitamos un poco, con... si, si los conociesen de verdad, sí, sí. yo creo que eso se... Se acabaría, porque realmente luego sí que somos solidarios con nuestro vecino, somos solidarios con la gente que conocemos, lo que pasa es que como ellos nos pillan lejos a través del televisor, no los tratamos como si fuesen iguales sí, a nosotros sí. muchas veces. De hecho te voy a decir otra cosa más, Nerea, ya cerramos este tema. Eh, creo que muchas de estas personas que no quieren ser solidarios con, con refugiados, con inmigrantes, estoy seguro que tienen historias en su familia de personas que también han necesitado ese tipo de ayuda, porque aquí también sufrimos una guerra civil como la que están sufriendo en Siria y muchas personas tuvieron que salir por piernas de aquí porque las mataban. Lo que tú acabas de contar de que, de que mataron a la familia de tu amigo afgano y tal, esas historias en España han pasado, han pasado hace 70 años, ¿no? Gente que ha salido corriendo y han ido por su familia Exacto. y tal. Yo mismo, yo, yo tuve un tío, un tío un bisabuelo que, que se escapó, de, era diputado en la República se escapó de, de España, se fue a Francia y luego acabó en Cuba porque sabía que si se quedaba iban a por él y detrás a por, por su familia si no se hubiera que escapar a lo mejor yo no estoy hablando ahora mismo con vosotros, entonces claro, es que no es algo tan lejano a nosotros es que o, ayer fuimos nosotros y hoy son ellos, en fin que, que esto es así y que mañana y podemos ser nosotros otra vez por bueno pues mira, hablando de historia si os parece vamos con <risa> <risa> a hablar de las hogueras y seguimos aquí con las tapillas alicantinas <risa> Bueno, pues mucha gente me pregunta que, que cuándo se crearon, cuándo empezaron a existir, ¿no? Nuestras fiestas más queridas, nuestras hogueras de San Juan. Y bueno, pues resulta que es que hay una fecha oficial y una extraoficial. Es verdad que la oficial fue en 1928 y por lo tanto este año cumplimos 90 años, son unas hogueras muy especiales. Sin embargo, no tengo absolutamente ni idea de cuándo empezó realmente esta tradición y no lo sé ni yo ni nadie, ¿vale? Porque es una tradición que viene de orígenes campestres, de orígenes muy populares y por lo tanto no está documentada, ¿no? Se hacía de manera extraoficial, por así decirlo. Todo esto empieza en el campo. Empieza en el campo con la, la tradición que además no solamente se hace en Alicante, se hace en muchos sitios de que por el solsticio de verano pues quemas las malas hierbas, quemas también objetos que te sobren en casa y tal, pues un poco para pedir buenas cosechas, para ahuyentar malos espíritus y tal. Es una tradición, de hecho, pagana, que la iglesia católica se la apropió, ¿no? Cuando vio que era una tradición que se le escapaba, dijo, no, no, pues esto se hace por San Juan. Entonces, desde entonces se quedó que era San Juan, pero en realidad no la inventó la iglesia, ¿no? Esto viene de incluso de antes, ¿no? Fijaros, fijaros el tiempo que os estoy hablando, ¿no? En Alicante se sabe que ya desde como mínimo el siglo XVIII se hace en la ciudad, ¿vale? Del campo pasa en la ciudad y, y mucha gente pues ese día lo que hace es quemar muebles, quemar eh, cosas que le sobran en casa y tal, y de paso aprovechar para montar puertas, ¿vale? En la calle, pues bailar, pegar disparos al aire, tirar petardos, aquí la pólvora siempre nos ha encantado, ¿no? Y durante muchísimos años esto estuvo perseguido por el ayuntamiento y por los políticos, porque lo consideraban que daba mala imagen a Alicante, ¿no? Era una época bastante más conservadora que ahora, se consideraba que como no era una fiesta 100% religiosa, era una fiesta popular y tal, pues que Alicante era un caos durante esos días y que había que perseguirla y había que prohibirla. Pero bueno, pues un poco aún así, pues lo que pasa es que no puedes luchar contra todo el pueblo, ¿no? Pues al final un poco los alicantinos, que fuera a escondidas o de aquella manera, pero acababan celebrando la fiesta igual, ya que había acababa habiendo follón. Hasta el punto de que el ayuntamiento tuvo que prohibirlo expresamente, hacer un bando todos los años, un bando municipal para prohibirlo. ¿Qué pasó? Que en 1881 al ayuntamiento se le olvidó hacer el bando este, se le olvidó prohibirlo explícitamente, sí. En realidad, esto no significaba que la fiesta estuviera permitida, porque no, que no estuviera explícitamente prohibida no significaba que se pudiera hacer follón en la calle, pero los alicantinos se lo tomaron como barra libre, como este año no lo han prohibido, pues a montar follón. Bueno, aquello fue por lo visto un caos tremendo, toda la ciudad de fiesta, toda la ciudad de juerga, los policías desbordados, todas las autoridades políticas desbordadas, y se dice que ahí fueron realmente las primeras hogueras, aunque digamos de manera extraoficial, ¿no? Realmente no llegarían hasta muchos años después. También ahí empezaron a surgir lo que podríamos llamar como los antepasados de los Minots, porque muchos alicantinos, por un tema de diversión o por un tema de artístico o ¿no? lo que fuese, pues empezaron a dar forma a los muebles antes de quemarlos. Y claro, evidentemente, ¿qué formas le daban? Pues se burlaban a lo mejor del alcalde, se burlaban del sacerdote, se burlaban del rey... Y claro, pues todavía les hacía menos gracia a los políticos <ríe> lo que estaba pasando en Alicante durante estos días, ¿no? O durante el día de San Juan, concretamente. Total, que tuvo que llegar un tipo de Cádiz, tuvo que llegar un tal José María Pi, que había, de hecho, trabajado en Valencia, era carpintero y había hecho algunas fallas, para que viniera aquí y día pero vamos a ver, almas de cántaro, vamos a hacer esto oficial y vamos a eh, lucrarnos de esto, vamos a hacerlo una fiesta de la que todo Alicante pueda disfrutarla de manera oficial y que vamos a intentar que la gente de fuera también venga aquí para sacarle partido a esto, ¿no? ¿eh? Y entonces consiguió convencer al alcalde. Fue el primero que consiguió convencer a un alcalde de Alicante para que de verdad hagamos esto de manera oficial, ¿no? Y se construían monumentos oficiales, haya comisiones, etc. ¿no? Y esto fue, efectivamente, esto fue en 1928, por eso este año se dice que cumplimos 90 años, hubo ocho comisiones en, aquella, en aquellas primeras hogueras. Triunfó tanto, fue tan divertido, gustó tanto a todo, a todo el mundo o a casi todo el mundo que las comisiones se multiplicaron en los siguientes años. No obstante, las fiestas, cuando acababan de nacer, se encontraron con un problema que nadie se podía esperar. Lo, lo hemos hablado en, anteriormente, la guerra civil. La guerra supone un parón tremendo a, la, a las fiestas y además estalla apenas pocos días después de las fiestas de 1936, ¿no? El, el, la guerra, como sabéis, empezó el 18 de julio del 36, las fiestas habían acabado el 24 de junio, ¿no? ¿eh? Y bueno, pues eh, claro, eh, termina la guerra. Eh, Alicante sabéis que es una ciudad que la sufre especialmente porque estamos hasta el último día en la retaguardia, ¿no? Sufriendo bombardeos. Eh, Alicante es la última ciudad conquistada por las tropas de Franco. Por lo tanto, aquí se paraliza todo. Todo el dinero que había, todos los esfuerzos son para intentar ganar la guerra. Los políticos ahí sí vuelven otra vez a prohibir las fiestas porque no quieren distracciones. Y total, que llegamos a 1939 y tenemos la ciudad hecho polvo, ¿no? Tenemos una ciudad con los edificios destruidos y claro... Evidentemente lo que menos estaban pensando la gente es en, en, en, en construir hogueras, ¿no? en gastarse el poco dinero que había en, en construir monumentos. No obstante, entre los eh, fogarés que quedan, los aquellos que no han sufrido, que no han sido exiliados o que no han, han, han muerto en el frente de batalla o que no han sido represaliados y tal, que son todavía bastantes, pues dicen, vamos a intentar hacer algo para que la fiesta no muera, vamos a intentar construir al menos una hoguera simbólica para que por lo menos el año que viene podamos motivarnos a que vuelva otra vez las hogueras. Y se construye una única hoguera en el mercado, la hoguera del 39, que es una hoguera de la que apenas hay fotos, pero que sin embargo probablemente sea la hoguera más importante de la historia, porque quizás sin esa hoguera hubiera muerto la fiesta, que en aquel momento apenas tenía 8 años de vida, es que no tenía más, ¿no? Y bueno, pues eh, efectivamente se hace un esfuerzo al año siguiente para poder llegar a junio del 1940 y volver a rescatar las hogueras. Y se consigue, se consigue de, de tal manera que las hogueras vuelven a recuperar otra vez su, su, su mayor lucimiento... Es la época, además, de, de grandes artistas foguerés. El primer gran artista quizá fue Gastón Castelló, no que se le suele considerar como el inventor del estilo aligantino, ¿no? aquel que hizo cosas distintas a las que se hacían en Valencia. ¿no? Y luego pues, le siguieron algunos grandes, ¿no? como son Ramón Marco, con que ganó no, no sé si 21 primeros premios, una barbaridad. Luego también Pedro Soriano, que es el, se considera el inventor del sorianismo, ¿no? que es un estilo también muy característico, al cual, por cierto, yo conozco. Le mando un saludo desde aquí, un tío encantador. Y, y bueno, y hasta entonces, ¿no? hasta entonces se han ido inventando nuevas tradiciones inventó un himno de las hogueras que no, venía de, no estaba desde el principio, se, se compuso pocos años después las masquetas, por supuesto bueno, pues un poco todo lo que era coca Antonina, cosas que se han ido inventando desde entonces y que ya pertenecen a, a lo que es la tradición de, de las hogueras, quizás el, los últimos años se han caracterizado un poco por, por la venida de los extranjeros, ¿no? porque, extranjeros entre comillas, ¿no? porque ahora hay más artistas valencianos que nunca para el cabreo de mucha gente que piensa que se está perdiendo el estilo alicantino y tal En fin, pues es una nueva etapa, ¿no? de, de las hogueras como tantas que ha tenido y una fiesta que, que en fin, que por mucho que, que haya gente que piense que, que con ciertos tipos se está perdiendo y tal, yo creo que somos muchos alicantinos los que hemos crecido con ella, ¿no?, los que la llevamos en el corazón. Yo no sé vosotras, pero yo tengo un recuerdo fenomenal de mi infancia porque era como unos días en los que eh, se permitía todo, ¿no? Mis padres me dejaban estar por la noche en la calle, me dejaban jugar con pólvora y con petardos, con fuego, era como de repente esos días era todo juega, ¿no? Y yo, qué guay, ojalá todos los días del año fueran así, ¿no? <risa> y claro, esas cosas al final te marcan, ¿no? Y son fiestas que llevas, en, que llevas realmente en el corazón, por lo menos en, en mi caso. Así que, en fin, pues eh, tenemos un nuevo año, las nuevas hogueras, son las, nada más y nada menos que las 90. Eh, no es la 90 edición, porque se paró en la guerra, pero sí que es el 90 aniversario, ¿no? Y, en fin, pues eh, aquí mi pequeño homenaje ¿no? a las hogueras de San Juan. Información. Música. Deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en el club de la radio ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en el club de la radio Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. El club de la radio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 pasártelo bien. ¿Sufres de estrés o ansiedad? ¿Te sientes cansado o cansada todo el día? En la mayoría de los casos esto se produce porque no has dormido bien. Mi nombre es Catalina Davis y soy coach y formadora de alto rendimiento. Y desde que empecé mi carrera profesional, por mis formaciones han pasado miles de personas, todas ellas con diferentes problemas, pero la mayoría tenían un patrón común, no descansaban bien. A mí esto también me pasaba hasta que descubrí Aromatic. Desde entonces siempre lo recomiendo porque Aromatic cambió mi vida y también puede cambiar la tuya. Más información y venta en el 925 -05 o también al 616-907243. La OID quiere celebrar contigo su vigésimo noveno aniversario con miles de euros para ti.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 Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos con nuestras tertulias alicantinas. Vamos a hablar ahora de, del tema de APUNT, de la nueva televisión autonómica de, de la Comunidad Valenciana, que tengo bastantes ganas de que, de, que te, de que comentemos este tema. No obstante, antes, Nerea, te tengo que preguntar por lo tuyo, te tengo que preguntar por el, el nuevo follón que, que hemos tenido esta semana en, en Alicante. Voy a, vamos, a poner en, en, a, vamos a contar a los oyentes ¿no? desde el principio ¿no? para, vamos a situarlos, para que no sepa de qué estamos hablando. Todo esto empieza el día de la investidura, ¿no? cuando tú decides votar en blanco, que por cierto, tengo que decirte que me dio muchísima vergüenza que te tuvieras que ir escoltada del Ayuntamiento de Alicante por decidir haber votado lo que hubieses decidido votar. Me dio muchísima vergüenza la imagen que se diga Dimos de Alicante, al... encima estaban todos los telediarios de toda España allí. Bueno, eh, a raíz de entonces, eh, tú dijiste en un pleno que, que el PSOE te había intentado pagar un dinero, un sueldo de 3.500 euros, si no recuerdo mal, ¿no? También que fueras en, en las listas electorales a cambio de que votaras por su candidata, por Eva Montesinos. Y ahora esta semana, precisamente el PSOE, ¿no? Y creo que también Guañar han, han acusado al PP de intentar también comprar tu voto a través de que darle trabajo a una persona que supuestamente era asesor tuyo, un tal Miguel Ángel Redondo, ¿no? Bueno, simplemente te voy a preguntar que me cuentes qué demonios está pasando aquí bueno vamos vamos por partes en, según lo que has contado mm. en la investidura efectivamente voté en blanco porque no quería votar ni a unos ni a otros mm. unos porque no son de mi cuerda o sea es decir partido popular ciudadanos no, son, no yo soy de izquierdas ellos son de derechas con lo cual no los iba a apoyar eh, izquierda la izquierda la izquierda el partido socialista eh, pues obviamente las negociaciones no habían salido adelante eh, compromiso. Le, le ofrecí a su candidato eh, la alcaldía, sin condiciones, sin negociaciones, sin condiciones, porque yo veía que un candidato de consenso, una persona pues un poco tipo Miguel Valor, ¿no? uh -huh. una persona que era capaz de dialogar o sea, que, con que, todo que el, el mundo. Que el candidato fuera Nacho Bellido en vez de Montesinos. Sí, sí sí, uh -huh. sí, sí. sí, Yo, yo le, le dije, me senté con él y le dije, si sí, tú te, te, te presentas como candidato, yo te voy a apoyar además sin ninguna condición, porque veo que PSOE y Guañar están en guerra, Esto ha desestabilizado eh, un gobierno de izquierdas de la ciudad de Alicante, al final esto va a conseguir que la derecha gane <risa> las próximas elecciones. Si va a ser un gobierno de izquierdas, creo que tiene que ser un gobierno estable y un gobierno capaz de, de hacer consensos y evitar escándalos. Yo se lo ofrecí y él, él, él lo rechazó, vamos, él dijo que él no se presentaba de candidato. Eso está reconocido por él en el pleno de, del día de ayer, quiero <risa> decir que no estoy acusando o inventándome que está reconocido por él mismo. Eh... Entonces él no quiso, el PSOE vino, nos pusimos a negociar, las negociaciones no salieron, por lo que me cuentan, sobre todo por guañar y entonces yo no tenía ya nada más que hacer es decir, pues unos con unos, no, unos no han querido, otros no han aceptado las negociaciones, y los otros no son de mi cuerda pues yo me abstengo, que es lo único que puedo hacer no me puedo votar a mí misma, ¿no? Mm. como hizo Ciudadanos, Ciudadanos tenía escape, Ciudadanos se podía votar a ellos mismos, a su bueno, candidata se puso que no podía votarse a sí mismo y aún así lo intentó claro, <risa> se se puso en sepulcre sepulcre intento, intento un par de nariz pero, pero obviamente nosotros no podemos votarnos a nosotros mismos, nos queda más, más que la abstención no obstante, es un derecho constitucional y además yo no tengo que explicar el sentido de mi Voto, uh -huh. Es decir, yo puedo votar lo que quiera. Eh, si nos tenemos que poner a investigar cada vez que una persona vota una cosa u otra, pues, no sé, ahora mismo la Fiscalía tendría que estar investigando a todo el PNV, ¿no? Porque con unos presupuestos aprobados, 500 millones de euros o más para, para el País Vasco, cogen y apoyan la moción de censura. Yo no veo que la Fiscalía esté investigando nada, porque simplemente esto es un tema político. Es decir, eh, pues apoyas a unos, apoyas a otros y, y como, como mejor consideres, ¿no? Como, como diputado, en este caso como concejala. O no apoyas a nadie, que fue mi caso. Es decir, no confío en unos, no confío en otros, no doy mi apoyo a nadie, obviamente. Eh, Siguiendo por esto, el tema de, de que yo dijese en el pleno que me habían ofrecido 3.500 euros, dije que la izquierda, es verdad, la uh -huh. izquierda me había ofrecido 3.500 euros y ir en listas en, en, las, en las próximas elecciones. De izquierda estamos hablando del PSOE. ¿eh? Yo no, conf no confirmé. Ah, no confirme vale. eh, partido. a quien se lo he confirmado es al fiscal al fiscal le he dado nombres, le he dado toda vale, la información vale. le he dado fechas y es el fiscal el que tiene que investigar si él cree que esto tiene que ir para adelante o el juez en su momento pues, uh -huh. pues bien, yo ya como ciudadana y como concejala he hecho lo que tenía que hacer después de eso después de eso, simplemente eh, la izquierda eh, Compromís, Partido Socialista y Guañar están cabreados, están cabreados primero, ¿por qué? porque el fiscal está investigando esa co la compra del voto porque además, como yo no he dado información, no tienen ni idea de la, de toda, la de toda la información que he dado, y están preocupados y están cabreados además porque simplemente, o sea, queda un año para las elecciones y no están en el gobierno, queda un año para las elecciones, hay mucho dinero que gastar en el ayuntamiento y ese dinero lo va a gestionar el Partido Popular, no lo, va, no lo van a gestionar ellos, están cabreados. Entonces, pues como siempre, o sea, quieren que me vaya, claro que quieren que me vaya, porque si yo me voy, pues entonces entra otra persona de Izquierda Unida Y, eh, pues, pueden hacer moción de censura, etcétera, etcétera. Pero es que mm, lo que todavía no, entie no entienden es que eh, a mí, yo estoy aquí porque nos votaron 21.000 personas, uh -huh. ¿vale? Y nos votaron porque en ese momento eh, estaba por detrás apoyando Podemos, que es donde yo pertenecía. Entonces, nos votaron 21.000 personas. Y a mí me tiraron 40 militantes de Izquierda Unida. Porque uh -huh. los de Podemos ni siquiera les, de les dejaron votar los de Guañar. Entonces... Yo estoy aquí legítimamente por 21.000 votos uh -huh. y a mí, porque 40 militantes de Izquierda Unida se hayan empeñado a tirarme a la calle, mmm, no me voy a ir uh -huh. y eso es lo que les fastidia. Ahora, ¿qué viene? Mira, yo a lo largo de, la, de esta legislatura he tenido un tío falso, que también era asesor de, del Partido Popular, un tío falso. He tenido un novio falso vale de Podemos. Ahora tengo un asesor falso Y a lo mejor, pues mira, como queda un año de legislatura, quizás pues me va a sacar un hijo falso, ¿sabes? No, no sé. ¿eh? es que Una que prima falsa. Ya, ya, vale, ya vale todo, ¿no? O sea, te se puede inventar cualquier cosa, ¿no? Con tal de desacreditar a alguien. Es que es así. O sea... Aquí vale todo, se ha abierto o sea, la veda este, y vale absolutamente todo. Este hombre que todo. acusan que fue asesor tuyo, tú sostienes que no fue asesor, el tal Miguel Ángel Redondo, ¿no? Por supuesto que no, esta persona la conozco es que si, porque si, la conoce todo el ayuntamiento. Si no fue asesor esta... tuyo no hay caso, no hay ningún, vamos, no hay, no, no hay dolo, quiero decir. Claro que no, pero vamos a ver, esta persona estuvo eh, de asesor de Ciudadanos, o, o, bueno, yo lo he visto con Cifuentes, vamos, como asesor suyo, Esta persona ha estado luego en el entorno de, del PSOE, en ¿no? el entorno de Ángel Franco, etc. Esta persona yo la he visto en un bar tomándose algo con los asesores de la asesora de Pavón, de Miguel Ángel Pavón, de Guañar. Esta persona está, en, está en, en la política, en el entorno de la política lo conocemos todo. Pero esta persona tiene un pasado, es decir, esta persona eh, se ha dedicado a montar campamentos juveniles. Toda la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Esta persona conoce a muchísima gente en Alicante. Y es que eh, lo que no puede pretender la oposición o los medios de comunicación es que yo me quede en mi casa autista y no hable con nadie. Mm -hmm. Eso no lo voy a consentir. Es que eh, el otro día hablando con un medio de comunicación les decía, ¿vosotros qué queréis? ¿Vosotros que yo queréis que yo salga a la calle y a todo el mundo que yo conozco le pida su currículum, su ficha personal… Luego os la envía a vosotros, vosotros me deis el visto bueno y entonces ya puedo salir, ¿no?, a tomarme una cerveza con ellos. Pues no, mira, o sea, eh, mira qué misterio. Este hombre, que es, viene del tema de los salesianos de toda la vida, que ha montado campamentos de verano toda la vida, este hombre simplemente le dije, oye, tú que has montado campamentos urbanos toda la vida y has trabajado en Cruz Roja, eh, por favor, eh, dame información sobre el tema de campamentos urbanos porque tenemos uno uh -huh. en Virgen del Remedio y lo que quiero es ampliarlo uh -huh. al resto de zona norte y a zona sur eso cuando eras concejala de acción social no, no, no eso hace unos meses ah, vale, vale no, no, no vale, vale, cuando vale. era concejala o sea, de, de acción social de, no, de, de, de, cuando claro. era concejala de acción social yo lo conocí porque vino como usuario vino uh -huh. con un problemón tú sabes quién es este hombre Este hombre es el que te tenía a la hija colgando en el balcón sí, del sí, Ayuntamiento Sí, sí, Lo, sé, de los lo Ceros. he leído por ahí en la, en la prensa. Sí, este sí, hombre sí. tenía un problemón. Mm. Este hombre tenía un problemón y se ha confirmado con la hija colgando en. O en, sea, que vino en, en calidad, el calidad el de ciudadanos a pedirte ayuda, ¿no? Vino en calidad de ciudadano a decir, oiga, por favor, como han venido miles. Ah. Y de eso lo conozco. Sí, sí, sí. Claro, entonces, vamos a ver. Es que la gente, o sea, es que se le va, mm -hmm. pero es que además han empezado a filtrar cosas que forman parte de su de su proceso judicial de custodia de su hija uh -huh. es que estamos hablando de cosas muy graves sí, sí, sí, sí. ahora mismo a este hombre lo han despedido vale por estos rumores muy bien y este hombre tiene eh, juicio dentro de no sé uh -huh. un mes y pico El tema de la custodia, sí, sí, o sea, el, aquí todo vale el alcalde lo, lo aquí que todo hizo vale. fue cargárselo claro, estamos, hablando la, estamos hablando de la vida de una niña, ¿eh? Uh -huh. o sea, la vida de una niña que puede cambiar de aquí a un mes y medio simplemente porque aquí todo vale entonces claro, o sea, ha llegado un momento que yo ya eh, con los medios les he dicho, basta o sea, basta de acoso, basta de acoso porque no, no contrastáis la información uh -huh. no me preguntáis publicáis rumorología, todo lo que os da la gana, pero no solamente me hacéis daño a mí, es que estáis dañando a ciudadanos particulares, con familias, en este caso a una menor, que, que se juega la vida. Uh -huh. Y es que no hay límites de ningún tipo. Yo, yo, yo ya o sea, estoy realmente estupefacta con lo que estoy viendo en esta legislatura. Uh -huh. ¿Manolo, le quieres comentar algo de este tema? Eh, hombre, pues eh, a mí me preocupa el todo vale porque ahora mismo eh, yo tanta información sobre Nerea la verdad es que no, no tenía, porque además entra dentro de tu ámbito personal, en fin, como eh, lo del contrato a dedo y eso sí, salió en prensa y me parecía dentro de la política, todo lo demás me parece sacar ya eh, los pies del tiesto, pero es que lo hemos visto también a nivel nacional, es decir, es que eh, en el momento que uno es político parece que, que se abre la veda y, y el objetivo es destruir, Entonces eh, nos olvidamos de las políticas, nos olvidamos de los ciudadanos, nos olvidamos de para qué se presenta la gente a la política y todo vale, todo vale. Estamos llegando a un punto que la degradación política, creo que además lo hablamos en algún otro programa, está llegando a un punto que, que lo que se está destruyendo son, son personas eh, sí. por otras personas que realmente no sé para qué están en política por el ansia de poder y, y, en fin, y colocar a los suyos, de verdad, que, que estamos en un, en un momento en el que la política eh, está llegando a unos límites insufribles. A ver quién va, porque alguien tendrá que, que presentarse como político si queremos que alguien nos elegirle y nos ayude, pero claro, con, con estos mimbres no, no vamos a hacer ningún cesto, porque a ver quién se atreve ahora mismo es que necesitamos eh, personas beatificadas antes para poder presentarse eh, en política, porque además no se perdona nada Eh, si tienes algo malo, por supuesto se magnifica y si no lo tienes se lo inventan, como está contando Nerea. Entonces, de verdad que, que se pongan a hacer política, que es que eh, la ciudad de Alicante lleva tres años eh, en guerras paralizadas. Tú has dicho que hay mucho dinero. A mí lo que me había llegado es que precisamente las arcas están vacías y que en este año de legislatura muy poquito se, se va a poder hacer. No sé, la verdad es que no tengo, no tengo los datos ciertos, pero... Pero realmente a mí estas cosas, cuando veo la falta de empleo que hay, cuando veo la, la situación que están pasando un montón de familias, de uh -huh. en fin, de, de los niños que no, no llegan a... Es tanto lo que hay por hacer sí. que, que se dediquen a destruir a, a gente, eh, pero además cuando no están haciendo nada, porque dicen, ya, es que no nos deja hacer bien las cosas y nos está molestando, vamos a destruirla. No, pues si es que no están haciendo nada. Uh -huh. Es que sí, estos cuatro años son cuatro años en blanco en la ciudad yo, de Alicante. De, de hecho, estoy un poco cansado también en este programa de, de hablar siempre de follones y no hablar de cosas. Yo, de hecho, por eso en este programa me, me he negado a, a empezar hablando de esto. Y lo primero que quería darle más importancia es al tema de, de los refugiados. ¿no? Estoy seguro que, que cuando colguemos este programa en, en, la, en el blog no, de hoy Radio y la gente vea que viene en del Monte, la mayoría de la gente que va a pinchar este este audio para escuchar el programa va a ser precisamente para escuchar esta parte, ¿no? para escuchar el lío de, de este supuesto asesor que no fue... según según nos cuentas y tal pero es que me da igual me da igual que eso sea lo que es más llamativo y tal yo creo que, que lo humanamente razonable es empezar hablando de lo que de verdad es más importante ¿no? y hombre no quería que esto me quitara tiempo para hablar de, de los inmigrantes no? igual que ahora quiero que hablemos de, de un tema también importante como la nueva televisión autonómica no tanto como lo de los inmigrantes evidentemente pero es un tema que realmente afecta a todos los valencianos ¿no? que no es una, una persecución hacia una persona ¿no? o temas de ámbito personal como lo que tú comentabas que, que pueden haberle afectado realmente a este padre de familia ¿no? En fin, ya veremos a ver cómo avanza la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de este tema, porque la verdad es que es un tema gordo, ¿no? En el caso de que de verdad se haya intentado comprar el voto de una persona ¿no? para, para una investidura y, y ya veremos, además precisamente estamos en año electoral y, y puede ser importante, ¿no?, de cara a, a las próximas elecciones. Vamos con el tema de Apunt, si os parece. Bueno, pues eh, este pasado domingo me iniciaron las, las nuevas emisiones de la nueva televisión autonómica Una televisión autonómica que nos llevaban prometiendo desde casi el principio de la legislatura. Creo que nada más llegar, ya dijeron que para el siguiente NO de octubre de 2015 ya empezaría a haber canal nou, NO, ¿no? Eh, luego resultó que no, la prometieron para el año siguiente, también para 2017, no llegó. Creo que el nombre de Apunt le va muy bien, ¿no? Porque hasta tres años Apunt, <risa> pero, pero no, se, no se empezaba. Bueno, por fin la tenemos. Y bueno, pues os quería preguntar sobre todo... Eh, Me imagino que todavía tenemos pocos elementos de juicio ¿no? para valorarla, apenas llevo una semana de emisiones ¿no? para saber si es una buena o una mala televisión, pero si sois optimistas de cara a que no va a ser el desastre que fue el anterior. El desastre en todos los sentidos, ¿no? El desastre económico porque acabó en la ruina, siendo un despilfarro de dinero y todo. Desastre periodístico porque pocas televisiones he visto tan manipuladas por aquella, ¿no? Parecía al final un catálogo, una herramienta de propagación del PP, y encima no, ni siquiera de, del PP moderado, era más un, una herramienta de, de culto a la personalidad de Camps, ¿no? Era una cosa terrible, encima con dinero de todos, ¿no? Porque eso que, que lo haga, yo que sé, entere economía bueno, pues bien, ellos sabrán lo que hacen con su dinero, pero que lo haga una televisión pública. Y luego encima es que tenía hasta casos de acoso sexual, feísimos en el interior de, de canal, ¿no? Con los jefes, los empleados, en fin. Temas que a mí me avergonzaban mucho como valenciano, ¿no? durante Durante aquella época. No obstante, yo soy de los que piensan que sí que de, es bueno que tengamos una televisión autonómica. Si queréis ahora también lo hablamos, ¿no? Porque estoy notando mucha gente que piensa lo contrario, ¿no? En fin, eh, ¿qué pensáis de esta nueva canal, no? De, de esta nueva PUNT, mejor dicho, ¿no? ¿Creéis que mmm, va a ser una buena televisión y ha aprendido de los errores del de anterior? ¿Sois optimistas? Empiezo por ti, Nere. Eh, la verdad es que no lo sé. A ver, yo estoy contenta, ¿vale? De, tener, de nuevo, Televisión Autonómica creo que es una forma de conectarnos unos con otros. Mm. Y yo creo que eso es importante para hacer comunidad y sentirnos parte de la comunidad. Lo que me preocupa, obviamente, es que puede que quizás en esta legislatura no haya injerencia política, pero en la próxima sí. O si no es la próxima la siguiente mm. Esas son cosas que no se no se saben puede que haya buena voluntad pero la buena voluntad bueno conforme cambian los políticos también puede cambiar la voluntad entonces es una herramienta útil sí Es una herramienta que se puede manipular también, pero yo creo que como todas las herramientas. Es decir, nosotros estamos gastando también dinero en todos los ayuntamientos, en la Generalitat, eh, para prensa, para protocolo, etc. Uh -huh. Lo que hagamos con ese dinero, si es para difundir las cosas buenas del ayuntamiento o para ganagloriar eh, la figura del alcalde o alcaldesa, pues es cosa de cada corporación, ¿no? Entonces, Pero está bien, está bien que se comunique a los medios lo que hace el ayuntamiento y está muy bien que haya una, una televisión eh, de la Comunidad Valenciana pues donde sepamos lo que pasa en nuestra comunidad. Lo que sí que opino es que quizás no era el momento, porque much, se ha gastado muchísimo dinero en esta televisión y la verdad es que yo creo que estamos en una situación todavía... De, de emergencia social y de emergencia económica en la que quizás ese dinero tendría que haber ido destinada a otros proyectos. ¿no? Pues al final es una valoración política que, que, bueno, pues como en tu casa, ¿no? En tu casa primero tienes que comprarte la comida y luego si uh -huh. te sobra, pues te compras la televisión uh -huh. o, o pagas la, la, la televisión por cable de, de pago. Uh -huh. Y de hecho hay cosas que, que todavía nos van a, seguir a costar más dinero, ¿no? Porque no está ejecutado ni mucho menos toda la inversión necesaria. Por ejemplo, todavía no hay sede en Alicante, nos llevan prometiendo que sí que va a haber, pero todavía no hay, ¿no? E incluso también se habla de abrir un segundo canal, porque, si recordáis, el antiguo canal no tenía también un segundo canal más cultural, como era PUN, ¿no? En este caso, de momento, solo tienen, solo tienen uno. Bueno, yo os, os voy a preguntar también por el tema periodístico, que a mí, pues, por formación de carrera, es lo que más me, me interesa, ¿no? Lo que, más, mmm, lo que más me preocupa, ¿no? Que esta televisión vuelva a ser otra vez otra herramienta política, ¿no? La directora es un, una mujer que viene de Tuve 3, que la verdad es que no me parece que sea precisamente un ejemplo de televisión pública objetiva. No obstante, tampoco hay que demonizar a todos los trabajadores de Tuve 3, ¿no? Seguro que, que lo puede hacer bien ¿no? a una trabajadora de allí. Se llama Empar Marco. No obstante, eh, el domingo, cuando hizo su primera aparición en la televisión, salió vestido de amarillo, lo cual muchos les ha cantado de que si eso es una alusión hacia los presos que, que están en, en los presos de Cataluña, ¿no? Que, que están en Junqueras y todos estos que están en, en la cárcel y tal... Y claro, eh, la, evidentemente yo estoy a favor de que esta mujer se vista como le dé la gana, pero lo mismo no era muy afortunado, ¿no, Manuel, No sé, ¿tú piensas que podemos tener una mini TV3 aquí en la Comunidad de Valenciana, como muchos están temiendo? Eh, bueno, yo también me lo temo, uh -huh. sin duda. Por un lado, mira, soy optimista en el tema económico. Espero que, que la nefasta gestión que se hizo en Canal Now sirva para, para aprender de los errores y esta vez si sea una, una televisión, puesto que es pública, pues tendrá inversiones públicas, pero que no sea el pozo sin fondo en el que se convirtió Canal No. Porque eh, dices, a ti te avergonzaba, a mí me dolía mm. porque se pagaba de mis impuestos que sí, que y, y me cuesta mucho <risa> ganar dinero y es muy duro eh, trabajar para, para ver cómo otros lo, lo despilfarran de esa manera. Entonces, en ese aspecto, eh, soy optimista, no por ellos, sino porque creo que... que por lo menos la gente que de alguna manera estamos vinculada a la política o queremos que cambien las cosas, vamos a estar pendientes y observando en qué se gastan el dinero. Con lo cual, eh, en el momento que, que veamos que hay un exceso, que, se, que no están claras las cuentas, vamos a pedir que se aclaren las cuentas. En cuanto a las prisas por abrirlas, aunque llevemos <ríe> tres años esperando... Pues que estemos a un año de las elecciones, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo la ingenuidad en política la perdí eh, hace 10 años que estoy en UPID, desde que empezó, eh, y empecé con mucha ingenuidad, pero ya la he perdido. Entonces, eh, que salga vestida de amarilla, pues ¿qué quieres que te diga? por supuesto Desde luego que afortunado, puede ir, afortunado no es. ¿eh? Eh, y además es que esta gente no da puntada sin hilo. Entonces, eh, pero también vamos a estar observando el tema de la manipulación, del adoctrinamiento en fin, es que los tenemos aquí al lado es, es, hay una fractura social en Cataluña impresionante y por la parte que a mí me toca yo no voy a permitir que eso pase en la Comunidad Valenciana no, que todo lo que nos enriquezca yo me sumo, lo aplaudo Entonces, pero que esa fractura social se traslade a la Comunidad Valenciana pues ya te digo, desde mi posición <risa> eh, política y personal pues voy a hacer lo imposible para que eso no ocurra entonces eh, pues estaremos vigilantes confianza pues como partimos de, de donde viene la señora en par Marco, pues se la tiene que ganar quiero decir no se la regalo y además saber que la confianza es una cosa que puedes 10 años para ganártela y perderla en un segundo por una mala acción, entonces yo a esta señora no le doy la confianza que se la gane y ojalá dentro de cuatro años tenga que decir oye chapo por ella, pero a fecha de hoy eh, la voy a mirar con lupa, uh -huh. aparte de que el amarillo no sé si le favorece. <risa> es difícil que alguien le favorezca el amarillo, la verdad. <risa> Eso, eso es una broma de bien. para quitar profundidad, pero desde luego que vamos a estar atentos a la evolución de Apun, eso sí, te, te aseguro pues sí. que, que sí. va a ser así. había una cosa que me ha sorprendido un poco ya, eh, estando un poco ya más de broma, que, que yo daba por hecho que lo primero que iban a hacer es eh, tirar de, de series antiguas o de películas del oeste o de películas de serie B como hacía el anterior Canal No, ¿no? cuando ya estaba arruinada y tal y, y bueno, lo único que he visto que me recuerda del antiguo Canal No es Doraemon Sí. <risa> Doraemon sí que lo están poniendo pero por ejemplo El Príncipe de Beler, que mira que me encantaba a mí esa serie pero que la pusieron a más no poder la repitieron 25.000 veces y esta que no no está echando El Príncipe de Belén y digo anda que, que esto sí que me ha sorprendido <risa> No, es que el principio de Beleri igual ha jubilado, ¿eh? Sí, sí, sí, <risa> ya sí. tiene años. No, de hecho, el, el tío Phil falleció, el, el actor que ha sido de tío Phil, hace Fíjate. un par de años ya. Es que era de finales de los 80, principios sí, de los sí. 90, ¿eh? Estamos hablando ya de hace sí, tiempo, sí. ¿eh? Están jubilados pero, los actores. Pero una serie sí. fantástica, ¿eh? Yo he crecido sí. con ella y a mí me encantaba. Sí, sí. <risa> Pues sí, además, fíjate, yo una cosa que no habéis comentado, ya por cerrar este tema, eh, yo soy de los que cree que sí que es bueno para una comunidad, no, no imprescindible, pero sí es bueno, ¿no?, que una comunidad autónoma tenga televisión autonómica, más una como la nuestra, ¿no?, que tanto vivimos del turismo, también para promocionarnos, ¿no?, de cara a, afuera, y sobre todo también pensando en, en los valenciano parlantes, ¿no?, porque ahora han estado varios años, porque incluso en los últimos años del PP, de Fabra, también el propio Fabra dijo que, que ya estaba planteándose ya abrirla y tal, y nunca se ha hecho nada, ¿no?, al final todo se lo llevaba al aire, ¿no?, había muchísima precipitación en este tema tema, y no han tenido ningún medio, no han ningún medio, nosotros que somos cristianos parlantes, pues tenemos las generalistas, no tenemos la primera, Antena 3, Tele 5, la seta, no pueden gustar más o menos, pero están en, en nuestro idioma, sin embargo ese creo que 25-30% ¿no? de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que hablan en valenciano, pues no han tenido un medio en su propio idioma, ¿no? y hombre, yo creo que siendo una comunidad bilingüe, sí que sí que se debe, ¿no? sí que por lo menos se, se lo debemos a ellos, ¿no? pues sí, si queremos, si queremos ser atentos a, a esta nueva canal, no, y ahora si ¿sí os parece, pues hablamos de cine. Pues esta semana he visto una de Roman Polanski. He visto la, la nueva de basada en hechos reales, que, que no es que la película esté basada en hechos reales, sino que se llama así. <ríe> una película que, en fin, me ha parecido el Polanski más perturbador, más siniestro, más... Eh, un Polanski muy lento, ¿no? Muy de, de ir a por la persona... de hacer perfiles ¿no? psicológicos de los personajes, ¿no? Bueno, os cuento un poquito de qué va ¿no? la, la película. Eh, la protagonista es una, una escritora. Una escritora es una película francesa. La protagonista es una escritora francesa de mucho éxito. Que, bueno, está un poco, tiene una especie de crisis existencial. Una mujer de ya unos 50 años y tal, ¿no? Que bueno, pues que está un poco ya cansada del mundo, un poco bloqueada, no sabe de qué escribir su, su siguiente libro. Y de repente aparece en su vida una admiradora suya, que es muy muy muy admiradora, que, que la, la tiene mucha admiración, mucha estima. Y bueno, pues se conviertan rápidamente en amigas, conectan mucho con esta persona De una manera que, que sobrepasa muchas veces ya lo normal ¿no? a lo largo de la película eh, Está un poco vagamente basada en la película de Misery que No, no sé si la habéis visto, ¿no? La, la película hace unos 20 o 30 años ¿no? de famosa, ¿no? de, de un escritor que es secuestrado ¿no? por, una, por una aficionada, ¿no? una suya, por la nieve, en una tormenta de nieve, que quiere que reescriba ¿no? la, la novela para acorde como quiere ¿no? la, propia, la propia fan, ¿no? la propia admiradora. Y bueno, está un poco basado en esa película, te recuerda a esa película, pero no es ese argumento, ¿no? ni, ni mucho menos. Es una película de más personajes y tal, ¿no? que principalmente son ellas dos, ¿no? las protagonistas. A mí sinceramente me pareció muy lenta, ¿vale? A mí me parece que es una película que durante una hora y 20 minutos te está preparando un escenario para al final lo importante ponértelo al final. El final sí que me gustó bastante, ¿vale? Además es un final de los que yo salí del cine debatiendo en plan, ha querido decir esto, ha querido decir lo otro esto era tal, esto era no sé qué porque el personaje de la, la admiradora es un personaje muy misterioso, ¿vale? Entonces siempre te da muchas interpretaciones a muchas especulaciones, no quiero contar más de lo necesario <risa> Vamos a verla. Pero sí, fíjate yo ya te digo, te la recomiendo más para la televisión que para el cine, ¿sabes Manoli? Porque eh, es una película que, que en el cine a mí me aburrió un poquito, la recomiendo más verla teniendo algo otra, cosa, otra cosa que hacer <risa> una revista o algo, porque es lenta, es lenta, pero no obstante sí que es verdad que te deja ese buen sabor de boca al final, de que tiene varias interpretaciones y no estás seguro si sabes lo que ha pasado realmente, ¿no? o lo que ha querido decir el director, no en este caso Román Polaski, hay que decir que, que la actriz protagonista es su mujer, además, es la propia mujer de, de Polaski, Emanuel Seyner, que hace un papel muy bueno, a mí me gusta incluso más que Eva Green, que es la admiradora, ¿no? que también hace un papel muy misterioso, muy difícil ¿no? porque nunca sabes muy bien lo que está pasando por su cabeza ¿no? y, y actuar eso es, es complicado ¿no? pero eh, sin embargo yo creo que está todavía más mmm, más grande, ¿no? está todavía más, transmite todavía más la, la propia protagonista ¿no? porque la escritora es verdad que, que le pasa todo lo contrario, que tiene que demostrar muchos sentimientos y muchos estados de ánimo en muy poco tiempo ¿no? a lo largo de la película y bueno, levanta muy bien, levanta muy bien eso y gracias a eso la película es menos aburrida ¿no? pues gracias a, a una actuación que, que sí que es verdad que te mantiene en vilo Pero no obstante, ya os digo, en fin, eh, no me gustan las películas que me están preparando durante el 80 minutos para 10 minutos de verdad, ¿no? Me gusta una, una película que capte mi atención desde el principio más, ¿no? Y a mí, a mí en ese sentido sí que me aburrió un poco. A lo mejor vosotras sí que la veis yo, yo os gusta más. Así que si os parece, vamos a escuchar el trailer. Su novela me ha llegado muy adentro. Gracias. Su libro me ha dado muchísima esperanza. Este libro no es fácil para mí. El momento por el que pasa no debe de ser fácil. Venga un último esfuerzo por su mayor admiradora. ¿Qué tal la fiesta? He conocido a una chica muy interesante. Hemos estado hablando toda la noche. El éxito, los comentarios, ser el centro de atención. No me extrañaría nada que se desmoronara. Muy agradable. ¿Hace mucho que no escribes nada? Me da la sensación de que te desestabiliza. Me ayuda mucho. Aún así me preocupa. Yo voy a encargarme de todo. ¿Te parece bien? Tómate esto, te aliviará. Todos los escritores se inspiran en hechos reales, pero tú te niegas a escribir tu libro oculto. Más personal aún. Es como si alguien te estuviera controlando. Qué va. Se le da muy bien escuchar. Sabe prestarte atención. Te asusta escribir lo que tienes que escribir. No insistas con lo de mi libro oculto. Solo yo sé quién eres. ¿Y qué puedes escribir? Escúchame bien. Nunca he escrito para complacer a nadie. Y no pienso hacerlo ahora. No quieras. Tú eres responsable del amor que has despertado. Esto es excesivo. Te pones en peligro. Sin embargo, tienes que enfrentarte a esa verdad. ¡Basta! De repente lo veo todo claro. Tengo que escribir sobre ella. Tu libro ha provocado esta violencia. Algún día te lo explicaré. Ha mordido el anzuelo. ¿no? parece que están pasando cosas todo el rato ¿no? si escuchas el tráiler, pero realmente es que tampoco es así ¿no? ¿verdad? Nerea, tú lo has visto la película ¿no? y es bastante sí, lenta ¿eh? sí, sí, sí. es un poquito aburrida ¿no? en muchos tramos, ¿no? porque estás esperando que pase algo continuamente y, y, y luego, pasa, y luego ¿no? pasa muy al final no ¿no? Claro. sí, sí, sí Bien, pues si os parece eh, vamos a ampliar un poco nuestras miradas y vamos a hablar de lo que ha pasado en el mundo esta, esta semana, concretamente en, en la siempre importante cumbre de, del G7 ¿no? que, que se ha celebrado en Singapur a lo largo de esta semana. Pero fíjate, esta cumbre se celebra desde hace muchos años, ¿no? De los países más ricos del mundo, ¿no? Que dan y hablan de, de los temas del mundo. Pero yo creo que, como esta, no ha habido ninguna, ¿eh? Por lo menos, por lo menos en los últimos en las últimas décadas, ¿no? Es verdad que el, el ingrediente extra ¿no? que tenía estar era Donald Trump, ¿no? Que nunca ha habido un presidente americano como él. Y, en fin, ha dinamitado ¿no? lo que es la, la cumbre, ¿no? Diría yo. Bueno, eh, hasta ahora Donald Trump lo habíamos visto ser muy mal diplomático internacional, pero... Claro, casi siempre con, con dictadores, con enemigos de, de Estados Unidos, ¿no? Estoy refiriéndome, por ejemplo, al dictador de Corea del Norte, a Maduro, etcétera, ¿no? No obstante, eh, en esta cumbre le hemos visto incluso ir en contra de sus propios aliados, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser Canadá, puede ser la Unión Europea, etcétera, ¿no? El, el propio Justin Trudeau, ¿no? el presidente de Canadá, eh, salió diciendo que, que, que la cumbre le había parecido un retroceso, que le había parecido volver al siglo XIX y Angela Merkel también eh, se quejó ¿no? de que Donald Trump era un presidente que estaba din dinamitando todas las relaciones ¿no? que, que estaban construyendo ¿no? entre los países de Occidente. Y bueno, pues la respuesta tan diplomática como siempre de Donald Trump fue mandar al infierno textualmente a Justin Trudeau. Le dijo que algo así como si le llamó traidor, débil y sumiso. Y uno de sus asesores les di, le, le dijo textualmente, eh, el presidente de Canadá tiene un sitio en el guardado en el infierno. Así es como se hace la política internacional hoy en día. Con Angela Merkel no se atrevió. Con Angela Merkel no, se, no le dijo nada, porque para decirle esto a Angela Merkel hay que tener un par de narices. Pero bueno, con el, de, con el de Canadá, sí, con Justin Trudeau, pues por lo visto sí que se atrevió. Y todo esto, la discrepancia viene primero porque Donald Trump propuso a, a Rusia como nuevo miembro de, del G7. Todos sabemos que eh, Donald Trump se sospecha, incluso el Senado ya ha dictaminado, que fue ayudado en la campaña presidencial por Vladimir Putin a que, a que fuera presidente a través de, de hackers, a través de Wikileaks, etcétera. Y también eh, Donald Trump propuso, y en este caso es una promesa electoral, no, no no puede sorprender a nadie, crear nuevos aranceles para evitar las importaciones en Estados Unidos. Creaba, de hecho, precisamente a Canadá era uno de los países que más quiere evitar que, que Estados Unidos compre eh, o que las empresas americanas compren productos en Canadá y también con la Unión Europea. En fin, eh, a mí la verdad es que esto mmm, me parece como que estamos volviendo a, a principios de siglo, ¿no? En la época del, del proteccionismo, ¿no? En que cada país intentaba subsistir con sus propios medios, no mirar hacia afuera, una época de nacionalismos, ¿no? De, de decir, nosotros somos autosuficientes, no queremos saber nada de fuera y los de fuera son siempre enemigos y que, bueno, y que acabó como acabó, ¿no? Le, todo aquello, ¿no? Guerras mundiales, etcétera, ¿no? En, en fin, quiero preguntaros un poco hacia dónde creéis que se está yendo este mundo general pues mira eh, yo soy pesimista soy, soy bastante pesimista en, en, la, en el rumbo que está cogiendo de hecho eh, bueno esta mañana ya ha hablado de, de subir los aranceles a, a la importación de, de aceitunas y de, de aceite español con uh -huh. lo cual ya han salido números de toda la gente que se quedaría en el paro en andalucía en fin eh, Entonces, este señor en fin, lo eligieron los, los, nor los estadounidenses Lo que pues pasa es que eh, estamos viendo, bueno, y además es que lo po podemos ver en cualquier ámbito de la vida, ¿no? que la gente se une contra, contra algo. Sí, a favor de algo nos unimos muy pocas veces, bueno, de la selección española, pero, pero contra algo sí nos unimos. Y entonces este señor va contra todo. Entonces tiene su público que... que sí, contra sí. Europa, contra Canadá, contra... Y con Rusia, pues quieren ser amiguitos porque le pilla lejos. Porque si lo tuviese al lado, pues... Bueno, contra México. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Pero es que además están marcando la, la política a nivel mundial. Entonces, realmente no, no puedo ser optimista. con, con he estamos involucionando. Es que, bueno, es que efectivamente estamos volviendo para atrás, para atrás, en lugar de... en fin Tampoco es que esté a favor de toda la globalización, pero desde luego eh, sí ir hacia una globalización de una forma estructurada eh, y que sea bueno para todos. Pero es que ahora mismo estamos cerrándonos, cerrándonos y, y, oye, y aquí vale lo que es bueno para mí, para mi ombligo y, y a los demás que les den. Sí que lo que tú has dicho de que este señor está contra todo, es, sí que es verdad hasta, hasta el punto de que se ha cargado desde que es presidente, que tampoco lleva tanto, lleva un año y medio, se ha cargado a todo su gabinete y varias veces porque simplemente lo que pide a la gente que le rodea es lealtad, le da igual que sean eficientes o que no sean eficientes, y en cuanto a alguien le dice algo contrario, se lo carga, ¿no? Y, y no solamente ya sus propios asesores o ministros, o no, no se llaman ministros, se llaman secretarios, pero viene a ser lo mismo, sino incluso también a, se cargó al, al fiscal, de, al director del FBI que estaba investigando precisamente el tema de la trama rusa, el tema de los contactos que tuvo con Putin durante las elecciones, y ahora está intentando ir a por Muéller, que es el fiscal que está investigando todo este tema. En fin, Nerea, ¿tú también eres pesimista con este tema? No, yo soy pesimista con el mundo en general, pero con <risa> este tema en concreto tampoco... No lo sé, a ver, yo creo que Estados Unidos tiene sus propios mecanismos de, de protección contra un presidente incompetente y en el momento que les interese activar esos mecanismos pueden hacerlo, ¿no? Entonces yo, el impeachment, ¿no?, que todos uh -huh. conocemos, yo me pregunto por qué no se ha activado, ¿no? Yo también ¿no? me lo pregunto. Si no se ha activado ese mecanismo será porque de momento no interesa. Eh, ¿Hasta qué punto pueden, o es buena estrategia, eh, esperar y cargarse todas las relaciones internacionales, eh, políticas y económicas, eh, por intereses... Eh, dentro de casa, es decir, del país hacia mm. adentro, por intereses domésticos bueno, pues, pues no lo sé yo creo que el problema muchas veces en Estados Unidos es que miran más lo doméstico que lo internacional, nosotros quizás al ser más pequeños, al estar en la Unión Europea estamos más acostumbrados ya a trabajar hacia afuera hacia ¿no? mm. y cuando hablas con estadounidenses con gente de la calle lo ves mucho ¿no? mm. que salen mucho de temas domésticos pero hacia afuera la verdad es que les importa, sí. les importa sí. bien poco, ¿no? de hecho porque son un país muy grande y se creen muy Es significativo muy que en los telediarios americanos muchas veces no hay ni sección de política internacional. Sí, es verdad. Sí, sí, verdad. Sí, sí. Yo no. creo que, bueno, que esa cultura americana de mirar hacia adentro creo que también se refleja ahora mismo en su, mm -hmm. en su presidente. ¿no? Obviamente es un error. Obviamente en un mundo globalizado pues eso no puede funcionar. Pero yo creo que también tampoco están recibiendo tantas presiones reales eh, de, de otros países, ¿no? de, como para que de momento tiemblen los cimientos. Porque yo creo que otros países están un poco a la espera de a ver cuándo se cargan a este presidente y si no se lo cargan, pues a ver si, si sale reelegido en las próximas elecciones, porque yo creo que, que se quiere pensar que es simplemente un, un mal temporal, ¿no? Mm. que no va a durar. Sí, yo también lo creo. Quizás eh, habría que, que también prepararse por si ese mal sí que dura y, y cala ¿no? su política en el, en el electorado estadounidense. Porque ahí entonces yo creo que, al menos lo que nos interesa a nosotros, la Unión Europea debería adoptar otras estrategias. Obviamente nosotros podemos hacer tratados de comercio, establecer relaciones comerciales con China, por ejemplo, por supuesto, o con Canadá, ¿no?, reforzar a, a, a través del Z, pero... pero Lo cierto y verdad es que de alguna manera Europa quiere seguir siendo socia de, de Estados Unidos, de ¿no? es su, su gran hermano mayor, no se quiere ir con Rusia, no se quiere ir con China. Eh, ¿Cuánto podrá aguantar eso eh, Europa o esos feos Canadá? ¿no? Pues podrá aguantar pues lo que aguante en realidad la, la economía, ¿no?, con estos perjuicios que está causando este señor, porque son perjuicios, vamos, a nivel global. De hecho, lo que tú comentas es interesante debatirlo porque eh, es verdad que Donald Trump, mucha gente lo recibe como un presidente provisional, pero últimamente hay cosas que, que nos pueden hacer dudar de ello, ¿no? Está teniendo ya niveles de aceptación, empezó muy bajo la aceptación de Donald Trump, nada más ser presidente, muchos americanos se arrepintieron de haberle votado y tal, ¿no? Pero no obstante, ya tiene unos niveles de aceptación popular que se acercan a los de un presidente normal. Y, y claro, estamos hablando del tema del impeachment. Efectivamente, si se confirma el tema de la trama rusa, que tiene muy mala pinta, es el Watergate al lado de esto es un juego de niños, es una tontería. ¿no? porque Estamos digamos, hablando de que otro país ha interferido en la democracia americana ¿no? para ayudar a uno de los candidatos. No obstante, él está poniendo todas las piedras del mundo para que se investigue, porque, claro, él es el principal beneficiado ¿no? de, de toda esta trama. ¿no? Y, claro, como, como comentaba, ha destituido al director del FBI, que era el encargado de la investigación, y el fiscal se lo está intentando cargar por todos los medios también. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, lo que tú comentas, ya veremos a ver si lo de Donald Trump es tan provisional. Y, y claro, eh, yo puedo entender que, que muchos americanos piensen, bueno, eh, nos están deslocalizando puestos de trabajo a China y tal, queremos un presidente que se cierre al mundo y tal. Sí, pues entiendo que se cabreen muchos americanos de que hayan perdido puestos de trabajo y seguro que eso fue una gran fuente de votantes para Donald Trump, pero es que se ha demostrado que esto no funciona, el, prote el proteccionismo no funciona. Eh, Económicamente eh, el mundo era muchísimo peor a principios, de a finales del 19 principios del siglo XX que ahora. Se ha demostrado muchísimas veces que no funciona, que si cada país va a su bola, la economía no avanza. ¿no? Sin embargo, pues mira, este señor quiere volver otra vez a lo de antes. En fin, y bueno, aprovechando que estaba en Singapur, eh, se hubo otro, otro momento histórico, ¿no? Que fue la, la cumbre que se organizó entre el encuentro internacional, no bilateral, que se organizó entre el, el, el Donald Trump y el dictador de Corea del Norte. No, había, no se había producido una cumbre entre estos dos países en toda la historia, desde que se fundó Corea del Norte en, en la Guerra de Corea, ¿no? no deja de ser histórico, no deja de ser histórico porque en fin, eh parece que esta zona sí que se está pacificando, ¿no? Parece que este problema está, por lo menos la amenaza de guerra que se tenía continuamente durante to todos estos años, ¿no? Veíamos en la tele, ¿no? Cada vez que salía a hablar el, el dictador de Corea del Norte eh, nos echábamos a temblar todos, ¿no? De lo de que pudiera darle al botón rojo y estallar la guerra de Dios, ¿no? Parece que, que se ha serenado, parece que la diplomacia más, más o menos está ganando esta batalla, ¿no? No por mérito de Donald Trump, yo creo que más por mérito del nuevo presidente de Corea del Sur, que desde que ha llegado él todo se ha pacificado, ¿no? Pero bueno, en fin, no deja de ser un símbolo, ¿no? Que el, que el presidente de Estados Unidos tenga una reunión con este hombre. Pero sí que os quiero preguntar, eh, ¿en todo este proceso de pacificación y diplomacia estamos blanqueando el régimen de, de Corea del Norte? Porque, claro, antes Donald Trump denunciaba todo lo que pasaba allí, represión, sabemos que es una de las, de las dictaduras más horribles del mundo, ¿no? De que no se cumplen los derechos humanos y tal. Y ahora, de repente, es un buen tío. Uf, hombre, <risa> David, <risa> decir que es un buen tío... No, no eh, ahora eh, ya han dejado de criticarles lo que ya, quiero decir. Ya, pero fíjate de la mano de quién viene este blanqueo, de Donald Trump, uh -huh. que si no viene de la mano de Obama <risa> o de alguien que, que, que parezca más sensato o más coherente, independientemente de que las ideas nos gusten más o menos. Es que yo a Donald Trump no lo tengo por un fin, no, no es el ejemplo de político a seguir que, que tengo. Entonces, claro, juntos eh, Donald Trump y Kim jong a mí la sensación que me daba es que es una foto para disfrazarse de eso en Halloween. ¿Por <risa> Porque da miedo, da miedo. No, no es que me parezca que se hayan pacificado, es que me parece que se han juntado dos personas que como uno le da el botón rojo, el otro le da el verde y saltamos por los aires todo. A mí mm. realmente no, no me convence, eh, porque además tampoco me parecen personas estables, eh, eh, ¿sabes? Psíquicamente. <risa> Creo que a, que a uno pero... se le cruzan los cables y, y se le cruzan al otro y además es que en su trayectoria lo han demostrado. Trump, como estamos diciendo, cargándose a todo el que se le pone por delante y el otro ejecutando también al que se le pone por delante. Mm. Ahora se hacen la foto, los dos le visten mucho tener esa foto, pero para mí son dos desequilibrados. A ver, no sé, entre locos se entenderán, supongo. Pero, a ver, quiero decir, obviamente yo no soy yo no soy especialista, ¿no? en, en, en, en política internacional. Pero a mí yo sí que me gusta compartir una vivencia personal, ¿no? Yo hace unos años estuve con Naciones Unidas eh, en Camboya, ¿no? Hola. Tratando todo el tema de, con el Tribunal Internacional, todo el tema de los Gémeres Rojos. Uh -huh. eh, Vale, Camboya es un país chiquitito que está ahí en el sudeste asiático. Eh, Camboya eh, ha estado en guerra desde los años sí, 70, sí, sí, sí, sí, sí. ¿vale? Mm. Y Camboya, Camboya tiene una barbaridad de muertos tremenda. ¿eh? Un cuarto de la población, ¿vale? Mm. El régimen de los Gemeles Rojos en los 70 se cargó a un cuarto de la población. Okay. Eh, pero después de los Gemeles Rojos lo que hubo es, eh, pues durante años, guerras civiles, hasta mm. los años 90. Y ahora de repente tenemos un gobierno democrático en Camboya, ¿vale? Eh, Cuando ¿Cuándo se produjo ese cambio? El, siguen siendo los mismos que antes, eh? los mismos que estaban gobernando antes, durante las guerras civiles, están gobernando ahora en democracia. Eh, es un partido único que lo controla todo. ¿Cuándo hicieron ese cambio a la democracia? Cuando económicamente les interesó. Mm. Es decir, cuando la comunidad internacional se interesó por llevar allí la cooperación internacional, la ayuda internacional. China, las empresas chinas, quisieron empezar a invertir en el sueste asiático... Y Camboya era un lugar inmenso, o sea, es pequeñito, pero decir que tenía muchísimo para, para explotar, ¿no? Uh -huh. a nivel, a nivel económico. Y a mí me da la sensación que hay algo también por por detrás eh, con Corea del Norte. Es decir, yo creo que a Corea del Norte lo que le han hecho ver, pues el presidente de, de, de Corea del Sur y, y otra gente es Es que te interesa más. Tío. Mm. Tú ya eres rico, pero tú puedes ser mega mega rico. O sea, a ti lo que te interesa es abrir tu país al resto. Sí. Y que te empiezan a llover que del cielo, ayudas económicas, mm. inversiones chinas mm. y dinero a punta pala. Y... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y a lo mejor no van por ahí los tiros. Pero a mí, con la experiencia de Camboya, me parece que pueden ir más los tiros por ahí que por, uh -huh. que porque de repente, sí, sí. no sé, haya visto eh, el presidente de Corea del Norte lo bonito que es ser, eh, que abre abrirse al mundo, sí. ¿no? Y ser pacifista. De hecho, la, la ideología de la familia, la familia que lleva gobernando Corea del Norte durante los últimos años, ¿no? Porque recordemos que este es el nieto del primer dictador, ¿no? Luego vino el hijo y ahora está este. Eh, ha sido una familia, yo creo que rozando lo paranoico, ¿no? Siempre han intentado cerrarse al mundo porque siempre pensaban que todo el mundo conspiraba contra ellos, ¿no? Hasta el punto de que decían que el padre era ese... ese, ese al, al final desarrolló una paranoia total, ¿no? De esquizofrenia, ¿no? De que no se atrevía ni a salir al, al balcón porque pensaba que Estados Unidos lo estaba apuntando con un satélite o cosas de estas, ¿no? Y, hombre, sí que es verdad que, que parece que con, este, con el nuevo de ahora, que no está ni mucho menos más cuerdo, pero que sí que es verdad que no tiene esas, parano <risa> parece que no tiene esas paranoias heredadas del padre... A lo mejor lo que está buscando es eso, ¿no? Porque es verdad que él vive muy bien, pero su población pasa mucha hambre, ¿no? Todo el mundo sabe que Corea del Norte es un país muy improbablecido. A la prueba están las fotos estas tan famosas, ¿no?, del satélite, ¿no? Que sale todo Corea del Sur eh, iluminado, ¿no?, por las luces, y en Corea del Norte es toda oscuridad, ¿no? Porque, en fin, es un país casi sin, pues eso, no tiene ni electricidad, ni tiene las cosas que podemos tener, ¿no?, en los países más desarrollados, ¿no? Pues sí, a mí lo que me da pena realmente de todo esto, me encantaría que la vida de la gente de Corea del Norte, de los norcoreanos, mejorara, ¿no? Pero a mí llamarme, no sé, llamarme soñador, también me gustaría que tuvieran democracia, ¿no? Algún día no muy lejano, ¿no? Y claro, lo que me está dando la sensación es que estamos blanqueando, ¿no? la, la dictadura de allí, ¿no? A cambio de que no le dé el botón rojo, a cambio de que se calme, ¿no? De que, y de quitar una posible amenaza de guerra y tal, que podría ser muy peligrosa, ¿no? Estaríamos hablando incluso de una guerra nuclear pues eh, a cambio de eso le estamos dando a este hombre que, que haga un poco lo que, lo que le dé la gana. ¿no? Y, en fin, pues no le acaba de, de gustar tampoco ¿no? esa opción. Pues eh, llegamos ya al final. Llegamos ya al final de este programa y os tengo que agradecer muchísimo que hayáis venido, no solamente hoy, sino todos los, los programas que nos habéis acompañado. Manoli Nicolás, coordinadora de upide en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, Manoli. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y espero que, que tenga larga vida este programa y sigamos viéndonos pues sí yo también, yo también lo espero eh, Nerea Belmonte concejalano escrita del Ayuntamiento de Alicante muchísimas gracias Nerea un estar. placer David me gusta tu camiseta ¿eh? por cierto ahí arriba la selección que lo sepa todo el mundo que hoy voy con la camiseta de la selección española hombre no iba a venir con la de Portugal no <risa> hay, que, hay que estar con España y Aunque si te digo la verdad, eh, soy bastante menos optimista que lo era hace dos días, ¿eh? después del follón que hemos montado con Lopete y con todo. Pero bueno, aún así seguimos teniendo un equipazo y posibilidades claro sí. tenemos. Claro la verdad que, es que España sí. es una de las mejores elecciones del mundo. Eso es así. ¿eh? Quiero dar las gracias también a todos los colaboradores que han pasado a lo largo de este programa. Voy a intentar acordarme de todos <risa> por parte del PSOE. María Ángeles Rochel, eh, José Luis Lorenzo y Fernando Portillo. Por parte del PP, Marisa Gallo, que ha venido a bastantes programas. Eh, Belén Torrerosa, también. Eh, no, Mercedes, perdón, Mercedes Torrerosa. Ya me he hecho mi primera equivocación. Eh, por parte de Ciudadanos, han estado aquí Vicente Guades y Adrián Santos. De Podemos, eh, Marisa García, Pascual Pérez. Y también vino un día Vanessa Romero, el día que estabas tú, Manoli, a hablar de, del tema del 8 de marzo, eh, de, de la huelga feminista. Por parte de, de... ¿Quién más? Bueno, Raúl Estrada, que también estuvo en, en, en UPyD. Eh, ¿Quién más me queda? ¿Qué más partido? Ah, sí, de Vox también Box. Eh, han estado eh, Ana, Ana Cerdán y Mario Piñón estuvo también en, en el último programa. Y ah, bueno, y por parte de Guañar de Izquierda Unida, Víctor Domínguez, al que también le, le mando un afectuoso saludo. Y a todos los oyentes, por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado en esta aventura. Esperamos, espero que sigan conectados a Hoy Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados de España, y que sigan aquí en el 91.4 LFM y también en nuestra página web www.oyradio.es. Hoy no podía despedirme de otra manera que no fuera con, el, con nuestro gran himno, ¿no? con el himno de la fiesta oficial de Alicante, con el himno de las hogueras, que como os he contado antes no fue eh, compuesto en las primeras hogueras, vino un par de años después, Pero yo creo que, que se ha quedado como parte ¿no? indispensable ¿no? de la ayuda de les fogueres no de todos los alicantinos. No sabemos la letra del himno, pero nos encanta el de les <risa> Y bueno, pues con esto, ¿no? Con deseándoos a todos un feliz verano, a, a unas felices hogueras, a ti Nerea, a ti Manoli y a todos nuestros oyentes, pues eh, les doy a todos las gracias por habernos seguido. Yo soy David Rubio, me ha acompañado en, en la técnica Jaime Martin y que paséis unas muy, muy felices, fiestas Hasta luego. felices fiestas todos.